Cuentos de hadas españoles El amado Ruiseñor Este cuento es de una época en la que China era gobernada por reyes Un rey tenía un hermoso palacio Y lo más hermoso del palacio era un exuberante jardín Que tenía flores de todo tipo Algunas de estas flores se encontraban solo en este jardín No existían en ninguna otra parte del mundo El jardinero les ponía pequeñas campanas. El jardín era tan grande que la vista no alcanzaba a verlo del todo y se fundía con un profundo bosque. Un río fluía en ese bosque y junto al río había un árbol que era el hogar de un ruiseñor. El ruiseñor cantaba tan dulcemente que quienquiera que escuchara sus canciones quedaba hipnotizado. Este reino era tan famoso que iban a visitarlo pueblos de tierras lejanas. Los escritores escribían libros sobre el reino y en todos ellos hablaban del ruiseñor y de sus canciones. Un día, el rey estaba leyendo uno de esos libros. Leyó algo sobre el ruiseñor y se perdió en sus pensamientos. ¿Qué pájaro de nuestro reino es este? Nunca he oído hablar de él antes. Y llamó a su primer ministro. Ministro. ¿Qué es esto que he leído? ¿Existe realmente un pájaro llamado Ruiseñor en nuestro reino que canta tan dulcemente que es considerado como la criatura más hermosa de todo nuestro reino? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ese animal? Uh, Alteza, yo tampoco he oído hablar de ese animal. Ve a buscarlo, por favor, y pídele que cante para mí en Palacio esta noche. Eh, como usted diga, majestad. El primer ministro se puso en marcha tan pronto como escuchó la orden del rey. Arriba y abajo, a izquierda y a derecha. Preguntó a todos los que vio en palacio. Pero nadie había oído hablar del ruiseñor. Y se presentó ante el rey una vez más. Alteza, es muy posible que los escritores hayan escrito sobre el ave fruto tan solo de su imaginación... Y puede que no exista en el reino ese pájaro, señor. No, el rey de Japón me ha enviado este libro. Nada de lo que dice el libro puede ser mentira. Quiero escuchar cantar al ruiseñor. Tráelo ante mí al anochecer, o de lo contrario, todo el reino sufrirá un castigo. El primer ministro no tenía otra alternativa. Siguió preguntando a todos los que se encontraba por el pájaro. Por fin, se encontró con una niña Un ruiseñor, sí que lo he visto Y también lo he oído cantar, vive cerca del río Escucha, si me llevas hasta el ruiseñor, te daré una recompensa Por un lado, el ministro fue con la niña hacia el bosque Y por otro, le envió un mensaje al rey diciéndole que había encontrado al pájaro Ambos llegaron a la parte del bosque donde solía cantar el ruiseñor El ruiseñor comenzó su canción La niña dijo Mira, mira allí, ese es el pájaro del que te hablé El ministro no escuchó nada de lo que dijo la niña Fue cautivado por el canto del ruiseñor ¿Lo oyes? La gente se olvida de todo cuando escucha su canción Nunca había oído una canción tan dulce Seguro que el rey quedará extasiado cuando lo oiga Mi querido ruiseñor, ven al palacio conmigo El rey quiere escucharte cantar Señor, es todo un honor para mí que el rey quiera escucharme Claro que iré a verle El ruiseñor se fue con ellos y se dirigieron hacia el palacio El palacio había sido decorado y resplandecía de grandeza El rey estaba sentado en su trono Todos los cortesanos y nobles estaban presentes Un soporte de oro había sido colocado especialmente para el ruiseñor El ruiseñor se posó sobre él y comenzó a cantar Su canción fue tan fascinante que el rey se emocionó tanto que hasta lloró Me gustaría poner mi anillo de oro alrededor del cuello del ruiseñor No, Alteza, no quiero nada Que le haya gustado mi canción... Es mi recompensa El rey ordenó al ruiseñor quedarse en el palacio Ordenó fabricarle una jaula de oro Se le permitió volar dos veces durante el día Y una vez durante la noche Doce soldados le acompañaban Y le ataron una cinta roja al cuello El ruiseñor odiaba volar así Esto continuó así durante semanas Un día, alguien le envió al rey Una caja en la que se había tallado la palabra ruiseñor. Seguramente esto debe ser un nuevo libro que habla sobre el ruiseñor. Pero no había ningún libro en la caja. La caja contenía un ruiseñor hecho con diamantes y gemas. Y cuando alguien lo tocaba, cantaba como el auténtico ruiseñor. De su cuello colgaba una cinta en la que podía leerse. Este ruiseñor que pertenece al rey de Japón... No puede compararse al auténtico ruiseñor que pertenece al rey de China. Todos estaban encantados con aquel ruiseñor artificial. ¡Qué lujo! ¿Por qué no hacemos que ambos juntos canten una canción? Los ruiseñores comenzaron a cantar juntos, pero su canción no resultaba muy agradable. Ya que el ruiseñor real cantaba lo que quería y el Artificial solo conocía las canciones que se le habían incorporado. Alteza, no es culpa del Ruiseñor de mentira. Simplemente canta lo que le han enseñado, señor. El Ruiseñor Artificial fue hecho para cantar. Su canto sonaba como el de un verdadero Ruiseñor y debido a sus brillantes diamantes, era realmente precioso. El Ruiseñor Artificial cantaba muchas canciones. Algún tiempo después, el rey dijo que le apetecía escuchar al verdadero ruiseñor. ¿A dónde se ha ido el ruiseñor? ¿Alguien le ha visto irse volando? ¿Cómo es posible que nadie sepa a dónde ha ido? Parece ser que ha abandonado el palacio. Todos en la corte estaban muy felices con el ruiseñor artificial, al que escuchaban una y otra vez cantar sus canciones. Este ruiseñor es realmente hermoso Y canta verdaderamente bien Mirándolo, nadie podría decir que es un ruiseñor de mentira Estamos realmente encantados con este regalo del rey de Japón Ministro, organiza un concierto el próximo domingo Deseo que todo el reino escuche las dulces canciones de este ruiseñor Como usted desee, Alteza al día siguiente se organizó el concierto del ruiseñor. A todos les encantó, pero algunos también habían oído cantar al verdadero ruiseñor. Ah, no está mal, pero no es tan bueno como el auténtico ruiseñor. Cuando él canta, uno se conmueve hasta llorar. ¡Bravo! Esto es increíble. No importa cuántas veces lo escuches, siempre quieres oírlo más. El ruiseñor artificial fue colocado en la habitación del rey, cerca de su cama. El rey oía sus canciones antes de irse a la cama y otorgó al ruiseñor el título de cantante real. Este título se escribió en una cinta y se le colocó alrededor del cuello. Y ahora publicaban libros sobre el ruiseñor artificial. Su fama se extendió por todas partes. Después de un año, el rey y sus cortesanos habían memorizado una de sus canciones. Tan pronto como comenzaba a cantar aquella canción, ...la gente empezaba a cantar... ...pero una noche... ...cuando el ruiseñor artificial cantaba para el rey... ...se escuchó el sonido de algo rompiéndose en su interior... ...a la mañana siguiente... ...el rey se lo envió a un relojero para que lo arreglase... Alteza, he examinado esta máquina a fondo... ...al cantar tanto y con tanta frecuencia... ...los cables y las conexiones en su interior se han roto... ...y si intento repararlo... Podría perder las melodías Lamento mucho informarle Que este pájaro nunca más volverá a cantar Al escuchar esto Todo el reino se hundió en la desesperación Ya que el ruiseñor Era una fuente de entretenimiento Para todos ellos Cinco años después El rey cayó enfermo Y su salud empeoró La gente del reino Rezaba por la recuperación del rey Alteza ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Quiere que le traiga alguna cosa? El rey no dijo nada Estaba muy débil Y parecía que no tenía salvación Le resultaba difícil respirar No recordaba nada Excepto una cosa Canta, canta mi amado Ruiseñor Canta Yo te he dado tantísimas cosas No puedes hacerme esto Canta. Pero el ruiseñor no se movió. En ese momento, de repente, el rey escuchó cantar desde su ventana. Un rayo de esperanza y felicidad se extendió por el rostro del rey. Al cabo de un rato, el rey creyó ver un pájaro en la ventana. Intentó abrir los ojos y vio que el auténtico ruiseñor estaba posado en la ventana y estaba cantando. Has vuelto. ¡Canta, canta mi amado ruiseñor! El ruiseñor cantó allí durante un tiempo La felicidad del rey aumentaba con cada nota Y parecía que su voluntad de vivir crecía lentamente Gracias, muchísimas gracias mi querido ruiseñor ¿Por qué te fuiste? Hoy, con tu vuelta, me has devuelto la vida ¿Cómo podré compensarte? Alteza, usted siempre me ha recompensado Recuerdo que cuando le canté por primera vez Se emocionó hasta las lágrimas ¿Puede haber una recompensa mayor para un artista? El ruiseñor cantó otra canción Y al escucharla, el rey se quedó dormido Dormía como si llevara durmiendo profundamente toda una vida A la mañana siguiente, cuando el rey despertó, los rayos del sol entraban por la ventana El ruiseñor estaba posado junto a él y el rey se encontraba mucho mejor Quédate conmigo para siempre, mi querido ruiseñor Canta cuando te sientas inspirado a cantar Nunca te obligaré a hacerlo No, Alteza, no puedo vivir en el palacio Siempre que tenga ganas de verle, vendré aquí. Construiré un nido en algún árbol cercano. Y cuando me necesite, volaré aquí y cantaré para usted. Y en mis canciones, si usted quiere, le puedo hablar sobre el reino. Pero, señor, tiene que prometerme algo. Por supuesto. Yo te concederé todo lo que desees. Que a cambio, usted no le contará a nadie... Lo que yo le vaya a contar sobre su reino Bien, de acuerdo Dicho esto, el ruiseñor se fue volando Y el rey comprendió que no debemos enjaular y encarcelar a las aves Ellas también tienen derecho a vivir como les plazca Nadie debería esclavizar a nadie Y las aves son más felices cuando vuelan libres y cantan en los árboles y en los bosques Ahí está su verdadero hogar, y no en un palacio o entre las cuatro paredes de una casa. Después de un tiempo, cuando el ministro fue a ver al rey, vio que el rey no estaba acostado, sino que estaba junto a la ventana, sonriendo. El primer ministro se apresuró a dar la buena noticia a todos, y todo el reino vivió feliz.